Eh, 11 de la mañana con 8 minutos La mañana de la radio Recuerdos con Juan Carlos Estaba conversando con una amiga Que les manda un gran saludo a todos Rayan y Rayen, Que están en sintonía Escuchando desde el Santiago Centro A través de nuestra señal online Quiero sí. mandarle un gran saludo También a nuestra amiga Que nos llamó recién Amiga del club Betania Que están en sintonía Y disfrutando de nuestra música Que le dado a programar A su artista favorito Les recuerdo que va a haber menos 5 grados bajo cero mañana así que ayudemos a la gente que está en situación de calle, Seamos solidarios. Tú estás bien, contento, tranquilo, tienes comida. En total, lo que le pasa al mundo me da lo mismo, ¿no? Pues eso no es la actitud. Hay que ser solidarios. Hay personas que están en la calle y tampoco podemos estar criticando. Oye, ¿ustedes por qué están en la calle? No, no sirve eso. Amigo, tome un sanguchito, un cafecito. Yo prefiero mil veces aportar que criticar. ¿O no? como de su idea ¿no? bueno el tema es que ahora nos visitan unas chiquillas muy lindas y un amigo de un, una empresa que tiene que ver con el transporte para hablarnos de algo que es muy valioso e importante y la era interesante para nuestra comunidad ustedes saben que los niños cuando van al colegio están en las manos de las personas que los llevan en el transporte escolar y ahora vamos a hablar de eso de las tecnologías de cómo ellos han ido innovando para mejorar su servicio les voy a pedir que se presenten buenos días, bienvenida buenos días, soy la presidenta del sindicato CITEPA de los transportistas escolares de Puente Alto ¿cómo te llamas tú? Margarita Ruiz Peña ¿y quién más, quién más vino? Eh, buenos días, soy Paola Illaño la tesorería del sindicato CITEPA ¿ya? Eh, mi nombre es Sandra Lavín, soy vicepresidenta perfecto, y está también el amigo hola, buenos días, mi nombre es Mauricio Contreras soy eh, emprendedor de la comuna Puente Alto Bienvenido acá a la radio y por favor, adelante, cuéntenos cuál es el objetivo de tenerlo aquí el día de hoy conversando sobre un tema tan importante como el transporte escolar. Adelante, por favor. Eh, bueno, eh, nosotros estamos acá para informarle a la comunidad de que nuestro sindicato CITEPA eh, está eh, innovando con unas cámaras de, a, a, no, a debido a nuestros furgones para la mayor seguridad de nuestros hijos y de nuestros de nuestros padres, eh, de nuestros furgones, porque a la vez acá en, en Puente Alto eh, se roban muchos furgones, se han robado y es nuestra fuente de trabajo y la seguridad de nuestros niños, que es lo más importante. ¿Pero cómo se eh, van a hacer robar furgones? Ah, <risa> que es lo más importante. Así que tener una, una buena seguridad y para que los papás también estén tranquilos debido a muchas cosas que han pasado con otros tíos. Entonces aquí somos los primeros personas que tenemos nuestras cámaras acá en Puente Alto, y creo que en el área metropolitana. Así que invito a los demás tíos de otras comunas y de otras partes que se agreguen a este proyecto porque es muy importante para nosotros la seguridad de nuestros hijos, de nuestros niños del, del transporte y de los mismos tíos de y del área de trabajo. Así que eso. ¿En qué consiste básicamente esta implementación? Acá eh, nosotros estamos trabajando con... Mauricio, para que él les va a explicar de qué se trata estas cámaras. Él empezó con su Adelante, Mauricio. empresa, su proyecto. Mira, yo inicialmente partí este proyecto ya casi un año con varias empresas y una de, de las razones que, que realmente quería era poder trabajar en mi comuna y justamente con un gremio tan importante como el gremio de transporte. Eh, es un gremio que, que sabiamente lo dijo una, su secretaria, es la, el gremio que transporta la carga más importante o las personas más importantes. Porque todos los papás, como tú lo decías, la importancia uno es eh, dejarle eh, a sus no hijos la responsabilidad a las tías, ¿cierto? Y transportarlo. Entonces, en ese trayecto puede ocurrir muchas cosas. Y este es un gremio que se saca la mugre, es súper esforzado. Eh, se trabaja mucho de repente son muy ninguneados o injustamente los acusan de hechos que, que no están en sus manos, entonces justamente por esto yo empecé eh, le propuse el proyecto con Margarita nos conocimos, le propuse el proyecto y se unió de, de muy buena manera lo, lo vio todo el sindicato Y lo aceptaron, lo aceptaron, ya tenemos implementado, Margarita, la, la mitad de, de la este mitad, sindicato. Sí. Y venimos con hartos proyectos, ellos son pioneros, como decía, dentro de la región metropolitana. Y lo más importante es que yo quiero darle un valor aquí, el plus, que, que son pioneros, que se atreven a trabajar con las tecnologías de, de estos sí, nuevos sí. tiempos y que están en la búsqueda constantemente de mejorar porque ellos son profesionales, tienen una licencia que lo acredita y están en esa misma búsqueda todo el tiempo de ser los mejores. Y dar un ejemplo y la tranquilidad a los padres apodrados y justamente a los niños y para ellos, para que temas como los que puedan haber ocurrido no se vuelvan a repetir y sea todo de mejor estándar de calidad. Claro, dar un mejor, dar un mejor servicio, ¿no? Sí, por cierto. Claro, para dar un mejor servicio, claro. De, de hecho, yo en abril de este año, yo fui asaltada a las 5 de la tarde... Eh, por, un, por un señor en una moto y en una, en una camioneta Donde fui arrastrada, violentada, oh, chocada fue eso? Eso fue aquí en Luis Mate con Nona Tocón A las 5 de la tarde llevando, me quedaban dos niños arriba ¿Y con los niños adentro? Sí, con, sí. entonces a lo mejor se hubiera tenido en ese minuto... La cámara me hubiera podido respaldar más seriamente con patente, seguimiento y muchas otras cosas que podría ir a respaldar con mayor certeza. Por suerte yo iba con testigos porque iba con una persona al lado y había gente en la calle. Pero de todas maneras fue una experiencia pero atroz, atroz, atroz. Entonces eso también te da la seguridad de lo, lo invulnerable que tú estás ante situaciones como esta. Entonces esto nos va a, nosotros a cambiar el sistema de seguridad, los privilegios de poder tener la, la tecnología de punta que esto presta, va a ser bueno, no tan solo para nosotros, sino para todos que estamos en la calle en este minuto bajo cuatro horas. Exactamente, yo también comparto lo mismo y muchas eh, mujeres también, eh, las mismas tías que muchas andan solas, terminan los horarios en las tardes, seguramente a las 7 u 8, y en esos momentos como le pasó a ella. Eh, están súper vulnerables y si no hay ningún apoyo que estén con alguien van a quedar desamparados entonces esto de verdad que también ayuda cuando están solas y no solamente cuando transportan niños y en el diario común de cualquier persona, tú me han contado que personas lo han seguido a mujeres, sí, solas, sí. entonces tú te sentís súper vulnerable. Vulnerable, vulnerable y con esto al menos ya tenías un apoyo, una protección podés registrar todo y eso te, te va a garantizar que Que, que no estamos solos y que, que hay un respaldo que irrefutable ante cualquier hecho que pueda ocurrir. Sí, pero no es solo en sí, la tarde, tarde es en, sí, en la, la, la y mucho, Sí, y en las mañanas también está. Y nosotros como tías llevamos muchos niños chicos, de medio menor, medio mayor, colegios de lenguaje, que tenemos que tener una seguridad y una protección ante eso, Efectivamente. Porque yo por lo menos hago el Colegio de Lenguaje San Cristóbal, ...y llevo muchos chicos de medio menor, medio mayor, kinder... ...de ahí no paso, entonces... ...con mayor razón tengo que andar resguardado con las cámaras... ...por cualquier cosa que suceda. Oye, ¿y la autoridad qué es que sobre el tema? ¿Han buscado apoyo en ella, no? Eh, estamos ya ahí, vamos, vamos de a poco... Eh, ...queremos ir a hablar con el alcalde para que vea que esta comuna... Tiene, ...sabe el que tiene una, un, un sindicato bien activo... ...porque él mismo nos ayuda mucho al respecto él siempre nos apoya, así que vamos a ver esa parte también eh, para que él sepa que, que nosotros estamos con las cámaras para que implemente en otros, en otros lados, para otras cosas, los taxis colectivos, otro otros rubros, claro, la misma municipalidad, los mismos móviles móvil, municipales, no sé, tantas otras cosas, para allá vamos. Entiendo, eh, y el objetivo de esta conversación en el fondo es darle a conocer a la comunidad que están innovando, Y estas cámaras prontamente van a estar incorporadas. Así que nosotros somos 48, son entre 48 y 50 socios. ¿Y cuánto implicó esta inversión en términos concretos? ¿Son altas inversiones? Eh, no, no es mucha la inversión. Eh, dado, que, dado que el caballero acá de, de las cámaras eh, nos dio una facilidad, por ser los primeros que nos en las cámaras nos dio precios módicos. Así que barato. Sí, pues, mira, yo, claro, accesible a claro. nosotros, claro. Yo trabajo con, con, con gente particular y con empresas y lógicamente ellos son una empresa y son los primeros que en lo que yo buscaba en Campos Entertos y lógicamente tienen un trato preferencial y voy a seguir trabajando con ellos con, con varios modelos más tecnológicos y cada vez que yo traiga modelos de punta van a ser los primeros en ocupar este formato y de ahí empezar a hacer eh, la reseña hacia atrás. ...para los que vengan, entonces lógicamente que tiene un valor preferencial... ...ahora no es un valor tampoco muy elevado, es un valor que sí puede acceder... ...cualquier eh, grupo o gremio de trabajadores, a empresa puede, puede acceder a esto... ...porque mi interés, se los comenté a ellos y a otras personas, mi empresa... ...mi interés número uno es poder contribuir a mi comuna, poder ayudar de forma concreta y que todos puedan utilizar este, esta herramienta, esta tecnología. Mi intención es que todos se puedan resguardar. Por eso es que yo bajo mis costos y compito de otra manera para que mi comunidad y mi gente pueda estar bien. Sí. En términos concretos, acá nos preguntan eh, Luis Enrique, que está escuchando la radio, y le manda un saludo. Dice, ¿cuáles serían los principales problemas que tiene este gremio, en términos concretos? los principales problemas que a resolver así como un... Eh, bueno, primero que todo sería el tema de que no somos tan reconocidos, la verdad es que somos bastante más eh, criticados que reconocidos nosotros tenemos una misión importante que es tratar a los niños, los hijos de muchas personas eh, los propios y no contamos con el apoyo ni del gobierno, eh, el apoyo de ninguno, nosotros somos como prácticamente autónomos nosotros no nos apoyamos entre, entre nosotros mismos, por eso creamos este sindicato porque tenemos proyectos, tenemos planes, queremos hacer surgir y reindicar el gremio en esta sociedad la verdad que apoyo no tenemos apoyo eh, no tienen no. bueno estamos contentos que hayan venido por favor podríamos repetir la información por la cual eh, están el día de hoy acá cuál es el objetivo de esta conversación que hemos sostenido hasta ahora Bueno, eh, el objetivo es reconocer que nosotros estamos siendo pioneros como el sindicato CITEPA en implementar cámaras de seguridad en nuestros vehículos ya sea tanto para la protección de nuestros niños, de nuestros vehículos, de nuestras personas y para la confianza que nosotros, o sea, para responder a la confianza que los padres depositan en nosotros tener un elemento como eh, eso nos protege y les da seguridad a ellos de que estamos haciendo bien nuestro trabajo porque somos comprometidos, nosotros trabajamos con cariño, trabajamos con esfuerzo responsabilidad. Nosotros transportamos lo más importante que tiene cada familia, que son sus hijos. Y para eso estamos implementando y tratando de avanzar con la tecnología para dar un mejor servicio siempre. Ese es nuestro compromiso. Aquí una pregunta de un auditor, Antonio Torres. ¿Qué tranquilidad puedo tener yo que el chofer del furgón de mi hijo está asociado? ¿Qué hace la diferencia? Bueno, eh, la seguridad, nosotros tenemos todo un logo, el sindicato tiene un logo donde somos todos socios Donde nosotros, por ejemplo, eh, revisamos los papeles de antecedente, las licencias de conducir, el estado de los vehículos eh, Que tengan los papeles al día, que estén debidamente inscritos, que tengan las revisiones como corresponde. La claro, fiscalizamos, eh, nos fiscalizamos entre nosotros mismos por lo mismo, para dar un buen servicio, con responsabilidad Estupendo. ¿Algo más que agregar estimados? este eh, lado? No sé, ¿alguien más chicas? ¿Tú? Bueno, yo felicito al gremio, al SIPA e invito eh, claramente a que se puedan sumar muchos más sindicatos de transporte y hacer de esto un gran proyecto común para el bienestar de los niños y de, de los mismos tíos para su protección. Eh, bueno, yo igual quisiera dar las gracias a nombre del sindicato SITEPA por la oportunidad y dar las referencias económicas, porque realmente cuando uno parte de cero y se encuentra en situaciones como esta, de repente uno no tiene los medios. Pero con las facilidades que usted nos ha prestado, poder avanzar en la tecnología y poder dar mayor seguridad, como se dice, a los apoderados, Y también a la radio por dar la audiencia que se requiere y dar a conocer estos proyectos que son tan importantes para la comunidad. Claro, y también invitar a, a muchos transportistas escolar, tíos, que se agreguen a nuestro sindicato, eh, que las puertas están abiertas para ellos. Eh, va a ver que acá eh, van a tener harta acogida, es un sindicato responsable, el cual eh, llevamos, vamos a cumplir dos años y hemos, muchas, hemos logrado muchas metas, muchos logros. Entonces, eh, lo invitamos para que se agregue a nosotros, porque van a tener sus cámaras, los vamos a estar vigilando con los papeles, con sus auxiliares, con todo lo que requiere el transporte escolar. ¿Cómo, asocia? ¿Cómo se asocia? ¿Dónde lo ubica? Eh, nosotros nos ubicamos en Profesor Alcaíno 0424, nos juntamos una vez al mes, los primeros días del mes, eh, los días jueves, y pueden llamar a, a mi teléfono, doy el teléfono, Sí, por favor. Mi teléfono es 50-06-29-34 Presidenta del Sindicato CITEPA Cualquier cosa eh, me llamo Bueno, me parece Muchas gracias por venir Son muy amables Y agradecemos obviamente la gentileza De que hayan venido a acompañarnos el día de hoy Para hablar de, una, de un aspecto tan importante Como el transporte escolar de nuestros niños Gracias Gracias a ustedes gracias.